Columna animal, como todos los jueves. Columna nacida para molestar, a cargo de v e r ó MacLennan. ¿Cómo andas, v e r ó Hola, ¿sín? ¿cómo estás? Buen día, buen día a todo el equipo. Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Acá con unas cuantas cositas para contarles. Dale.、Eh, el sábado, este sábado,、eh, en el marco del décimo aniversario de la Feria por una Alimentación Sana del Parque Oliver, sí, sí.、Eh, hay un montón de actividades. Eh, música s、eh, que se van a estar presentando nen、eh, c a l f u a n hace música ranquel bueno va a estar cumbia acuática y voy a estar dando un, una charlita ahí sobre veganismo y antiespecismo y la idea es que bueno、eh, se arrimen al parque oliver el sábado、eh, como siempre están desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde Y en el, en el marco de la feria hay previstas actividades para festejar、eh, este aniversario tan importante. Diez años de, de resistencia y no en el parque Oliver. Toda una historia se ha construido、sí. en ese lugar. Así sí, sí. que bueno, e c h a la, la invitación para este sábado del mediodía y al, a, a quienes venden y hacen comiditas veganas, lleven, estén allí. Este, para también tener la posibilidad de ofrecer sus productos y estaría re bueno, estamos tratando de tejer redes entre todas las personas veganas que tienen emprendimiento, s tenemos una fecha importante ahora el 1 de noviembre, es el día del veganismo y estaría re bueno que podamos tejer、eh, redes para... Para bueno, mostrar lo que hacemos y, y quiénes somos y cuál es la propuesta y aprender y, bueno, y todo eso. Así que eso es una de las cosas importantes que les quería decir. La otra,、eh, seguimos avanzando en la organización de la Marcha Provincial del Orgullo en Santa Rosa. Hoy entró este, para su pase a comisión un proyecto. En el Consejo Deliberante. Esto es fruto de aquella visita que desde Orgullo Disidente de La Pampa y de Juntes y Diverses, cuando fuimos a ver a Paula Groto, la presidenta del Consejo, la viceintendenta,、uh -huh. eh, el proyecto en aquel momento le habíamos pedido una adhesión a la ley provincial.、Eh, en realidad este, hicieron otro proyecto. Eh, con, una, con una serie de, de, de cuestiones que estarán para ser analizadas、eh, en el Consejo, en la Comisión. Así que, bueno, hoy ingresó, va a pasar a la Comisión, como les decía. Y este, hay, hay varias cuestiones como que se declare el día, el tercer sábado de, de cada mes. De, perdón, del mes de noviembre, este, el Día de, del Orgullo en consonancia ya con lo que había dicho la Cámara de Diputados, bueno, y una serie de medidas este, como para que se vista la ciudad con, con las banderas este, y que se promuevan acciones、eh, en, en favor de los derechos humanos del colectivo l g b t y q n b Bueno, en todos sus considerandos han hecho una recapitulación de las muchas legislaciones que ya tenemos en el país y que, que dan marco. a todo esto así que bueno estamos estamos c o n t e n t e s con esa cuestión este porque nos da también un marco institucional a lo que hacemos、eh, y la próxima asamblea la vamos a tener el domingo 30 de octubre a las 19 y 30 horas en el cipren que es donde nos venimos reuniendo ahí en irrigoyen 469、uh -huh. estamos haciendo una convocatoria para quienes quieran ese día de la marcha este feriar Para que lo hagan desde la una de la tarde hasta la hora de la marcha. Todas estas cuestiones que son organizativas, y si les interesa,、eh, pueden seguir y conectarse con la página de Instagram que se llama o r g u l l o d i s i d e n t e p u n t o la pampa. Pero...、Eh, y ahí. Sí, no, no, no,、eh, este, seguí difundiendo. Ahora, ahora organizamos eso. Me quedo pensando、eh, en, en la aplicación de, de la ley de inclusión laboral travesti trans. ¿Cómo va eso? Ustedes también habían ido a, a reclamarle a, a Franco, a, sí, al ministro.、Eh, sí. ¿Avanzó eso? Mirá, este, sé que、eh, puntualmente Juntes y Diverses está. trabajando laboriosamente con esa, con esa cuestión、eh, y digamos a, a, a paso lento pero pero digamos no hay por ahora digamos alguna alguna cosa como para anunciar digamos claro. Desde, desde, claro. desde acá este,、uh -huh. eh, la verdad es que es muy es bastante desgastante pero、eh, sé que están hechas las Eh, las tratativas y que se han realizado las reuniones y demás, que es lo que siempre decimos, ¿no? Con estas cuestiones del día de, este, nos sirve como para instalar el tema, fundamentalmente con la mirada de la, hacia la sociedad, pero siempre lo que le reclamamos al poder político son las acciones concretas, ¿no? Más allá de sumarse a las actividades o a las efemérides que compartimos desde la militancia. Este, y cada vez que digamos, hay un derecho vulnerado por parte del Estado en estas cuestiones que son tan concretas, este, entramos ahí como en contradicción absoluta. Este, así que,、eh, de mi parte, no tengo novedades como para, para contarles si hay algo allí puntualmente con respecto a, a esto que es e Se convirtió en ley, este, la posibilidad de que el Estado abogue por la inclusión de las personas trans.、Eh, si hay alguna novedad más con, con respecto a eso, la verdad es que no, no la tengo.、Uh -huh. este, lamentablemente. Lamentable, lamentablemente. Bien. Este, bien, bien. Bueno,、eh, si quieren, pueden seguir esa página, orgullodisidente.lapampa o juntes y diversos. En Orgullo y Disidente estamos haciendo la convocatoria tanto para feriantes como para artistas. Este, y ahí nos tenemos que poner de acuerdo porque viste que quienes quieren actuar necesitan determinadas cuestiones técnicas de sonido y demás. Y estamos, digamos, como transitando todo este momento de, de la organización.、Uh -huh. Así que bueno,、eh, síganos OrgulloDisidente.La Pampa. Excelente. juntes y diversos. Excelente. Bien,、eh, excelente. Ya quería、eh, ahondar un poquito más en la cuestión de la columna animal. La vez pasada había mencionado、eh, algunos aspectos. Este, después de hojear el libro La política sexual de la carne de Carol Adams, habíamos este, hablado sobre este término c a r n o f a l o g o c e n t r i s m o de la RIDA.、Eh, La idea es hacerlo lo más simple posible y hablar de esto que salta a la vista de la relación entre patriarcado y consumo de carne. n o Patriarcado, bueno, sistema social que ubica a los hombres humanos, cis, heterosexuales, blancos, europeos, propietarios, ¿no? este, en la cúspide del, del poder y de las p o s i c i o n e s de mayores privilegios en los espacios de liderazgo. Este, como no hay patriarcado sin capitalismo, ese privilegio,、eh, ese poder es para、eh, la opresión del resto. n o El patriarcado es un sistema social de opresión de todo aquello que se va alejando de quien está en esa punta de la pirámide. ¿no? Entonces, si es hombre, pero no es blanco, ya está un poco más abajo en la escala, patriarcal, este, si es humano, pero, pero no es hombre menos, y bueno, ya si ni siquiera es humano, listo. Y e s e patriarcado, al ser un sistema social, crea imaginarios, crea códigos sociales, crea libretos. Digamos que、eh, es el guionista de esta humanidad que somos. Y, y, y si las personas, desde lo individual, somos un relato, el sistema social también lo es. ¿no? ¿Y qué escribe este sistema patriarcal en cuanto al consumo de, de la carne? Carol Adams. Este, desarrolla el, el simbolismo, lo representativo en este marco social de qué es la carne y, y desarrolla el concepto de que、eh, es un insumo de poder y de estatus. ¿no? En un sistema patriarcal, la carne, por ende, se constituye masculina, si le pudiéramos dar género ¿no? a, a esto. Y, y desarrolla el tema de los roles. haciendo una lectura dentro de lo que propone el sistema este, patriarcal, que también es binario. n o Entonces, los, en cuanto a los roles, el hombre como proveedor económico, la mujer como compradora y preparadora de comida dentro de la institución familia-matrimonio, salvo el asado, ¿no? que es, es, es dentro de lo simbólico, digamos, y dentro de lo alimentario. Este, el concepto de masculinidad más fuerte que, que existe. Y de hecho es la única comida que es aplaudida. Este, es cierto que con, con, con la lucha y los avances del feminismo se ponen en cuestión todos estos roles, con el transfeminismo d e c u e s t i o n e s d el u n a r i s m o Y si bien se le da mucha batalla a esta cuestión de los roles,、eh, un poquito se va desdibujando, pero no, no tanto. ¿no? Y en muchos casos. Este, si bien se desdibuja la cuestión de los roles, muchas veces termina siendo para sumarle más roles este, a la mujer,、eh, como bueno, no solamente ya cocinar, sino también comprar, proveer, este, incluso hacer el asado y, y todo lo demás.、Eh, en ese guión del capitalismo patriarcal, el rol de los alimentos, Este, también entra en ese binarismo que sostiene este sistema de opresión. Y hay un análisis respecto de las comidas, comidas masculinas y comidas, y comidas femeninas, que digamos es una construcción social que hacemos de esto, ¿no? porque obviamente que no hay comidas masculinas y femeninas, sin embargo, la hay desde lo simbólico. ¿no? Entonces, el consumo de la carne, el vino, este, las hamburguesas dobles, triples. Todo lo picante, todo lo frito, todo lo salgado, todo lo cocinado al fuego, lo que fue matado fundamentalmente, ¿no? lo que rememora la, la, la cacería, este, obviamente que ahora es elegido en una góndola con un carrito, este, pero、eh, todo aquello que tenga que ver con la fuerza, con ganar a otro animal, con matarlo, asarlo, comerlo, este, obviamente merece ser aplaudido y obviamente. Hay una construcción simbólica de lo masculino en todo eso, ¿no?、Eh, y, y pienso que en realidad hay un montón de otras comidas que son este, mucho más、eh, difíciles que, de hacer, que llevan un montón de trabajo este, y que no son aplaudidas, ¿no? Este, qué sé yo, una tarta de, de, de, de verduras es una comida muy femenina que requiere un montón de tiempo. del lavado de la verdura, de, la, de, de, de, de, picar, de picar más verduras, de la masa, del horneado, de, digamos hay un montón de otras cosas, el repulgue, qué sé yo, montones de, de, de cuestiones que requieren una, una técnica y un trabajo y un aprendizaje, pero esas cosas no son aplaudidas. Obviamente es una comida femenina, ¿no? este, dentro de lo femenino aparecen las ensaladas, las comidas suaves, frescas, las frutas, lo que se cultiva, lo que, lo que germina, no lo que nace. ¿no? Este, y entre los animales, los que son más pequeños, el pez, el pollo, que este, requieren menos fuerza para lograr su muerte. Entonces, la carne reafirma esa masculinidad que propone el patriarcado, que no necesariamente la masculinidad tiene que ser eso, pero la masculinidad que propone el patriarcado es esa, y reafirma su, su poder, su estatus, Y, y hasta entra en una cuestión de, de lucha de clases, porque comer carne tiene una connotación de privilegio, de poder, de estatus. Y, y por ende también,、eh, desde, desde los sectores más humildes, hay una pugna por alcanzar ese misma, esa misma forma de alimentación. n o Eso que es propio del sistema de explotación de animales, este, y, y, y esa, ese sistema de explotación es quien convence Eh, a quienes consumen, que es importante consumir animales, que la carne es necesaria, que es un objetivo a, a alcanzar, que es un derecho por el cual hay que pelear. También hay género en los tamaños de las porciones. Este, bueno, se puede, digamos, hacer un paralelismo entre la alimentación y los géneros y, y esta concepción binaria、eh, y, y las personas, digamos, que. que llevan adelante una dieta basada en plantas, no necesariamente personas veganas pero, o, o antiespecistas, sino personas que llevan una dieta basada en plantas,、eh, obviamente que no reafirman el sistema patriarcal con esto, ni, ni tampoco la masculinidad que se propone desde ese sistema, más bien todo lo contrario. Y algunas personas lo hacen deliberadamente porque ponen en cuestión el sistema patriarcal y, y entonces este, hacen esta, esta forma de alimentación. otras porque están en la búsqueda de una mejor calidad en, en su salud,、eh, otras porque quieren ayudar al cuidado de, del ambiente, del planeta, este, otras porque luchan por los derechos de los animales no humanos,、eh, pero claramente las motivaciones de las personas que no consumen animales pueden ser muchas, pero ninguna es para reafirmar el patriarcado, o para reafirmar el capitalismo, o para reafirmar la, la opresión de las demás especies, o para priorizar el gusto por encima de la vida de alguien más, o por mirar para otro lado y hacer de cuenta que el tema no, no importa. Este, por eso, digamos,、eh, el sistema también apunta al consumidor hombre en sus, en sus publicidades.、E、incluso o sea, no, hemos notado que cuando desde los sectores que, que fabrican productos procesados, largan d i g alguna m o s a opción de tipo vegana, este, lo hacen influenciados por este mismo concepto de masculinidad y a los productos veganizados、eh, tienen un perfil femenizado.、Eh, hay como una cosita de, de delicadeza, n o pero el sistema... Lo que nos propone en este guión que escribe, este guión escrito por el Capital,、eh, logra generar una conexión entre que lo vegano es sinónimo de debilidad, ¿no? es, es sinónimo de femenidad y por ende de debilidad. Por ende no está en la cúspide de, de, de, de ningún sistema. ¿no? Por eso cuando hay algún deportista, no sé, algún. deportistas de alto rendimiento, levantadores o levantadoras de pesas que resultan ser veganas y, y lo cuentan, siempre se genera como una gran sorpresa porque no se puede creer e incluso este, no se sé, debe estar mintiendo. Digamos, hay una incre incredulidad, la posibilidad de ser fuertes, en, en la posibilidad de tener un cuerpo masculino potente. Eh, y que además este, tengo una dieta a,、eh, en base a plantas. Este, bueno, y en otra columna hablaremos sobre, sobre los desafíos de la militancia vegana, que no solo tiene que ser una persona vegana, este, tiene que rendir mucho, ¿no? No, no hay derecho a enfermarse ni a cansarse, porque además hay como que demostrar permanentemente que esta. elección de una alimentación basada en plantas no pone en riesgo el engranaje de producción capitalista. n o La producción no puede estar afectada por estas cuestiones de debilidad, de femineidad o de forma de alimentación este, que cuestiona、eh, esa masculinidad. Así que, bueno, temas para reflexionar con respecto a. A, a lo simbólico y representativo dentro de este sistema que tiene、eh, el tema de la carne. Y、mm, nos vamos con, una, con algún tema de Radiohead. El, el líder, Tom York,、eh, es vegano desde hace un montón de tiempo, este, desde el año 2013. Y、mm, bueno, dice: la sociedad considera necesario crear este nivel de sufrimiento para comer alimentos que no necesita. Al menos deberías ser consciente de lo que estás haciendo en lugar de asumir que ese es tu derecho como ser humano. Muchísimas gracias. Abrazos. Gracias, Vero. Hasta el jueves que viene.